Que nunca teníamos esa idea de hacer espejo entre el museo y el teatro. Pero no la vamos a hacer. Y creo que, bueno, para mí que hemos decidido también como disfrutar más el estar aquí, ya que, no, ya que nos disfrutamos en la primera. Sí. Sí. Eso no lo metas. Sí. Eso no lo, no me lo, me lo, me lo me metas. Meta. Luego, igual atar, atarnos más a la parte conceptual, ¿no? A lo conceptual sí, sí. que hay. No, Sino que sí que teórico. es. Bueno, Estábamos vale. con Derrida sin entender nada. de los ricos. Eso no lo metas. Eso, no Eso, no Eso deberíamos meterlo. Pero bueno. Pero bueno, También que partimos verás, de ideas o de caminos donde cada uno, independientemente, ha trabajado un poco y hemos elegido aquí. Cosa que en la primera etapa partíamos muy de cero y de un consenso. Sí. Cuando aquí no va a haber tanto. No vamos a. desde el lado del consenso si no trabajamos también, desde el consenso, no trabajamos ¿no? sino desde las propuestas individuales luego compartidas pero no buscando un consenso siempre desde el principio ¿no? luego también pues eso, lo de un poquito romper con la, con la primera estancia ¿no? y sentirnos más libres porque es verdad que me, eso lo podemos decir que en la primera nos sentimos un poquito atados yo no sé a qué, pero que... Lo sentimos ahí muy. Atados al cero, atados al cero y al blanco, que es lo mismo. Sí, que no son piezas cerradas al uso, no son objetos finales, no es nada de eso, sino que es un experimento de, de pero cómo eso hacer no, versiones. Tampoco, si tampoco es. lo fue. Tampoco lo no, fue, claro. Sí pero, pero incluso viniendo ¿no? al teatro, aunque haya presencia física, sí que se dan objetos, aunque no sean materiales, materiales sí que se dan piezas sí. cerradas y esto no pretende ser eso. lo más experiencias que suceden una vez y que de ahí pues pueden surgir otras cosas o no. Y que, como, y, también. y que como bien decía Ana Buitrago... <risa> ¿Por qué te ríes mirándome? En inglés. <risa> que, o sea que sí que hay todas las propuestas están dentro del marco conceptual o global de la exposición, que se trata de experimentar y probar con las posibilidades que hay de llevar... las artes escénicas a, a un espacio expositivo más o menos, o sea, dentro de esa idea o de no de las artes en vivo sí ¿No? claro, y entonces, sobre todo en este caso, como que todas las propuestas sí que juegan ¿no? con, con eso, con la presencia no con la presencia y ausencia que también lo hicimos en la otra, a través de la idea de huella, pero aquí vamos como por, por otro lado no con algo mucho más experiencial que eso igual es algo que nos pasó, que nos falló en la primera... Distancia, ¿no? porque era menos experiencia y era más idea lo proyección. Que había de experiencia era recibir al público en el presente y estar <risa> acogiéndole y contándole eso sí que fue experiencial que podía haber sido solo eso pero nos enterramos en hacer algo distinto sí. claro, sí. también no quizás podemos... en la primera <risa> a lo mejor es mucho pero... en la primera no aprovechábamos los re... no, éramos muy Como decir, negativos o no, no aprovechábamos nada lo que nos ofrecía el museo no queríamos monitores porque eso ya es objeto y ya no es ausencia presencia tal no queríamos audio hacer alto obra, hacer, no queríamos hacer una de la obra y del objeto sí. físico en cambio ahora aquí sí que vamos a aprovechar los recursos del teatro lo que nos da y el disfrute o sea, desde el disfrute que te puede dar el teatro enjoy sí. enjoy enjoy you sin algo pero es verdad sí. disfrutar y también hay un, un ¿cómo se llama eso? como un opuesto con lo del musac en el sentido de que la experiencia que tú dices se daba más durante toda la semana y no en la presentación y aquí habéis cerrado es verdad sí, la, cerrado. La, la cosa durante toda la semana y, y lo estáis trasladando a la presentación sí, eso. pero eso como que también nos ha gustado ahora ya que en el musac decíamos la presentación no tiene más importancia que cualquier momento de los 10 días de estancia Aquí sí que hemos llegado el lunes y hemos dicho, venga, a ponernos un plan ya hay que salir con un poco el esquema y vamos perfeccionando o sea, que sí es muy trabajar para el teatro también ¿no? como muy para, para la obra, para el producto pero nos coloca en otro lugar y en ese sentido sí que es un paso nuevo y estamos en un lugar diferente ¿no? en una actividad como, como sí como en una... vivencia como diferente, ¿no? De, de estar proyectando todo el rato y de estar editando para un futuro, ¿no? No para un presente. ¿no? Sí, en cualquier caso otra cosa es como que tenemos claro pero eso igual es la primera, que es un parte de un proceso, ¿no? Es decir, que no es llegar a, a ninguna... definitiva ni a ninguna conclusión a través de, los, de la experimentación, es llegar a, a seguir experimentando y que al final de medio año, ¿no? con las otras dos estancias, bueno, llegaremos a algunas conclusiones, certezas o e incertezas, pero ahora es también eso, que es un paso. ¿no?